A las 11 y 33 eh, abrimos este bloque donde los miércoles habitualmente tenemos el gusto de encontrarnos desde hace ya unos cuantos años con nuestro compañero Plinio Arruda Zapayo Junior, el profesor Plinio eh, desde eh, San Pablo, desde el estado de San Pablo, como ustedes escuchan la presentación, que hoy lo vemos abrigado, está con, creo, con chaleco Eh, rompe un poco con el cuello abrigado también con la imagen que tenemos del calor de Brasil Plinio cómo estás buen día Hernán siempre un gusto hablar con Radio Centenario eh, aquí hay un hay una exageración de los brasileños no con un poquito de frío ya metemos nah. todos los chalecos que tenemos no está tan frío pero está más frío Es cierto. Bueno, me acordaba de vos, Plinio, esta mañana cuando leía algunos eh, titulares de críticas que, que es normal que aparezcan desde los partidos tradicionales de la derecha uruguaya respecto a esto de que eh, el presidente uruguayo, Orsi, haya participado en la cumbre de los BRICS. Dice que estamos acercándonos mucho a países como China, como Irán, como Cuba... te imaginas, que tienen un miedo bárbaro de que se radicalice hacia la izquierda el gobierno uruguayo y estaban diciendo que Lula está dirigiendo la política exterior uruguaya, por eso pensaban en el contacto contigo de hoy, porque el, uno de los puntos que nos planteas es precisamente analizar eso, lo que dejó sobre todo la, la actuación de Lula, que le tocó ser anfitrión en la cumbre de los BRICS ¿no? Sí Bueno, para que queden tranquilos la, la, la, los de la derecha de Uruguay, Lula no tiene capacidad ni de liderar la política externa brasileña, mucho menos la uruguaya. Pero bueno, bromas aparte, la verdad es que Lula eh, está en la presidencia de los BRICS, hizo una reunión, que fue una reunión yo diría para sintetizarla, protocolar, uh -huh. no porque es un momento muy delicado de la política internacional, y, y Lula, como no tiene capacidad de posicionarse exactamente contra los Estados Unidos, decidió hacer una, una reunión, digamos, burocrática. Uh -huh. Fue una reunión muy esvaciada, no vino Putin porque no tenía garantía legal de que no lo prendieran, y eso... una demostración de la debilidad del gobierno Lula y de la fragilidad institucional en que está Brasil. Pero más importante todavía no vino el jefe, que es Xi Jinping. Claro. Es el verdadero líder del de los BRICS. no Y es el que ha dado a los BRICS más que una connotación de solo un foro de, de conversas, de uh -huh. negociaciones, de acuerdos, eh, una... una perspectiva más de alternativa. ¿Por qué no vino Xi Jinping? Bueno, siempre es un misterio entender por los chinos, porque ellos son muy cerrados y, y muy y muy discretos. Mm. Pero la interpretación más común aquí es que no vino un poco eh, en una especie de retaliación por... La ambigüedad del gobierno brasileño en relación a los Estados Unidos. ambigüedad que se manifestó de manera concreta en el veto a la presencia de Venezuela. La presencia de Venezuela era una voluntad de los rusos y era un deseo también de los chinos, que dependen mucho del petróleo venezolano. Entonces, al no venir Xi Jinping y al no venir Trump, que son los dos... digamos, eh, que lideran los BRICS, uh -huh. la reunión quedó casi que protocolar, para no decir que meramente protocolar. ¿no? Yo destacaría como punto alto de la reunión eh, la declaración muy ahí firme contra el masacre en Gaza. Y uh -huh. el discurso de Lula fue un discurso que como no podía tocar en... en en cosas más polémicas, eh, concentró mucho en Palestina hmm. y habló de manera muy fuerte contra el genocidio que se está haciendo en Palestina. Lo que es muy positivo, aunque contradictorio, porque si sí, hay un genocidio de tamaña monta, que de hecho hay, no se entiende por qué el gobierno de Lula no rompe relaciones con Israel. Hmm. Entonces siempre Lula una cosa muy ambigua, pero bueno eh, es yo diría lo, lo, lo más importante de lo que pasó en los BRICS. Sí, me en quedé me quedé pensando Uruguay, eso, Plinio, una cosa antes de ir al, al vínculo con Uruguay, eh, ¿qué costo político ha tenido para Lula el el hecho de haber vetado el ingreso de Venezuela, no a los BRIC, ni que hablar. Acá que en otra situación en América Latina eso hubiera generado también una conmoción más importante, pero digo cómo China y Rusia terminan también este, respondiendo a ese a ese gesto muy duro que tuvo Lula, ¿no? Porque en realidad eh, hay una crisis del orden económico internacional, no se está hundiendo, entonces hay que pensar la alternativa. Y las alternativas giran en torno de tres posesiones. ¿no? La independencia de Brasil, el alineamiento con China más directo o el alineamiento con Estados Unidos. Mm. Por ausencia de política interna, Lula en realidad no se define en relación a ninguno de ellos. Y eso se manifiesta incluso en su gobierno. La economía y Tamarachi son muy digamos, eh, tiene muchas dificultades con los BRICS. Y esto refleja la íntima relación de la burguesía brasileña con la burguesía norteamericana y la íntima relación de los militares brasileños con los americanos. Entonces, no hay autonomía del gobierno brasileño para tener una política propia y a partir de su política propia posicionarse en los BRICS con altidez Entonces, y esto se nota, los rusos notaron los chinos no son tontos sí. todos notaron no y ahora Lula paga un poco el precio por esto entonces Lula que tiene siempre mucha vanidad de, de su importancia internacional quedó un poquito planchoso porque en realidad las estrellas no fueron a la fiesta claro, claro. Eh, ahí hizo señales bueno lo que le quedaba también era Eh, de, de acercamiento con la India, ¿no? Con el primer ministro de India que sí participó y bueno, nadie va a descubrir la, la importancia que tiene India, hoy el país más poblado del planeta además, eh, por ahí anduvo, digamos, la, la mayor gestualidad incluso el presidente de Uruguay también eh, parece que la India ya se comprometió a tener por primera vez embajada a nuestro país y a viajar a la India, todo ese tipo de cosas de The... Bueno, ¿qué son los BRICS? No? Para allá de las fantasías que las personas crean de un lado y del otro, mm. no, de, de la, para, por la izquierda la idea que los BRICS son ya la alternativa, mm. y a la derecha que los BRICS son un gran peligro. Y en realidad, los BRICS son un, es, es un foro de conversas y de negociaciones. Entonces yo creo que es muy tonto uno uh, renunciar la posibilidad de conversar Sobre negocios e inversiones, porque uh -huh. esto es lo que se conversa en los BRICS. Los BRICS no constituyen una alternativa, pero sí son, o digamos, sí es un, un espacio importante para discutir las alternativas. Entonces yo creo que eh, es una tontería de la derecha uruguaya, tanto miedo de los uh -huh. BRICS, porque los BRICS además piensan en negocios, y por detrás de la declaración de los BRICS, lo que se nota en realidad es todavía una ausencia de alternativa porque lo que proponen los BRICS es el la reforma de las organizaciones internacionales, de las Naciones Unidas, del FMI, del Banco Mundial, pero la realidad es que estas instituciones están naufragando. Mm. Entonces, es, es una tontería pensar una reforma que no va a pasar. Lo mejor sería... Eh, dedicar toda la energía para pensar una alternativa a este unilateralismo norteamericano muy peligroso. Entonces, yo diría a la derecha, que no sí. creo que escuche Radio Centenario, pero siempre, de, de repente, hay, hay alguno en el auto con la radio <risa> prendida, sí. que se quede muy tranquila, porque los BRICS no so, es un tigre de papel. ¿No? Es una tontería de, de Uruguay pensar que hay algún peligro en esto. Muy bien, vamos a incorporar a Emiliano con los otros temas que nos propones para, para este, esta columna de esta semana, Plinio. Buen día, Plinio. Bueno, Nos propones hablar de un ataque de Trump a eh, un funcionario judicial brasileño por persecución a Bolsonaro. ¿A cuál de, de toda la familia Buen Bolsonaro día. en este caso? buen día eh, Emiliano nosotros cuando aquí en Brasil cuando hablamos Bolsonaro es siempre el jefe ¿no? porque eh, incluso la, la familia entre ellos ellos se, se designan como el, el número uno, el número dos el sí. número tres y el número cuatro el número uno es traer ¿no? el, el expresidente sí. lo, lo que es interesante aquí es que el, Trump hace una notita en la red social, en su red social, condenando la persecución del judiciario brasileño a, a Bolsonaro. Y eh, esto lo hace mucho por la articulación de su hijo, Eduardo, mm. que era diputado, renunció, se autoexiló por nada, y está en Estados Unidos y... transita en la ultraderecha de Estados Unidos con Bannon y probablemente por el intermedio de Bannon logró esta notita. Lo que es interesante en la notita es que es exactamente el discurso y la retórica de la derecha brasileña, sin ninguna mediación. O sea, no fue Trump quien la escribió. Probablemente la escribió, tampoco fue... Eduardo Bolsonaro, porque su inglés es pésimo, mal habla el inglés, entonces tampoco escribió, pero logró que alguien escribiera la notita para decir, Bolsonaro no puede ser juzgado por la justicia, solo puede ser juzgado por el voto popular. Entonces, anula toda la investigación, o sea, deslegitima. Sí. Y lo más grave es que se mete de una manera muy, eh, digamos, agresiva en los negocios internos brasileños. Esto suscitó una, una respuesta muy, digamos, dura de Lula, que usted no se mete en nuestros problemas, cuide de su vida, lo que es natural que diga esto, pero falta que el gobierno brasileño actúe con la, la altidez necesaria eh, que esté a la altura de esta situación. Eh, reivindicación de autonomía de Lula que es legítima pero que no coaduna con lo que hace su gobierno Bien Plinio y también hablamos de la eh, interna del PT el candidato de Lula venció la elección de eh, la presidencia del PT ¿de quién se trata? Bueno eh, el PT estaba ocho años con, el mismo, con la misma presidente que era Gleisi Often, uh -huh. eh, que ahora es ministra de del gobierno la que hace la relación con el Congreso Nacional, uh -huh. entonces había que has, hacer la sucesión quien ganó fue un alcalde aquí de una ciudad de, del interior de São Paulo que se llama Egino Silva que es un hombre que ya fue ministro, es de la entourage directa de Lula, entonces es, un, es como si Lula fuera el Como si el secretario de Lula fuera presidente del PT. La importancia de esto es que hay siempre una discusión en Brasil que Lula va mal, pero puede cambiar. Uh -huh. Y para cambiar, el PT tiene que presionar. Y que el PT es un partido en disputa. Todavía no es un partido de derecha. Es un partido que hay disputa. Está en la derecha, pero no es de derecha. Uh -huh. Todo esto es mucha retórica. Esta ele elección es interesante porque tuvieron tres candidatos. Dos a la izquierda, gente uno que es un hombre de izquierda, más que se reivindica marxista, un otro parlamentario de centro izquierda y el candidato de Lula. Bueno, el candidato de Lula ganó con 75% de los votos. O sea, no hay disputa alguna. Hmm. Y es claro que no hay disputa, Porque hoy día el, el PT ya tiene una relación muy, para utilizar un, un término de, de Menem, carnal, <risas> con el gran capital. Entonces, estas elecciones no son elecciones donde la izquierda tiene alguna posibilidad de ganar. Porque no tiene ni medios, ni condiciones igualitarias para disputar. Entonces, pasó lo que ya se sabía que iba a pasar... pero es siempre interesante ver cómo se pasó. O sea, ganó con absoluta tranquilidad el candidato de, de Lula y con esto sepulta por más un tiempo la idea que el PT puede hacer un giro muy fuerte a la izquierda, tal. Todo esto desaparece, aunque en la declaración de victoria mm. el Gino Silva se presentó casi que como bolchevique. ¿no? <risa> Porque hay que mantener la fachada. Pero había alguna, sabiendo que son esas expresiones tan minoritarias, acá pasaba también con el Frente Amplio. ¿Había una candidatura, digamos, más reivindicada como de izquierda, de, de oposición al que ganó, aunque sea de una minoría? Había sí, y yo creo que ustedes ahí de Radio Centenario lo conocen: ah. Walter Pomar. Ah, claro. Walter sí, sí. Pomar. El candidato más a la izquierda, y reivindicando un poquito el PT de las orígenes. Uh -huh. Pero es uh, una candidatura, digamos, protocolar. Simbólica. Simbólica, simbólica. Y que también, a, en algunos casos, sirve para retener también votos de, de gente que tiene una postura más de izquierda, retenerlos dentro, ¿no? De, de esa estructura. Pero bueno, Plinio, en otros temas que nos planteas también, eh, inundaciones eh, nuevamente en Amazonas, más de 500.000 personas afectadas. Sí. Nada más tienes toda razón, Emiliano, cuando dices de, de la función de Bautepomar dentro del PT, porque hay que mantener la idea que el PT va mal, pero puede cambiar. Mm. Y en esto, La izquierda del PT cumple una tarea importante. Bueno, eh, yo creo que siempre que hablamos eh, tenemos que tener un poco siempre en, en presente la gran crisis que estamos viviendo, no los hechos concretos de la semana, pero dentro del, de Exacto. la conjuntura mayor. Y nosotros estamos viviendo un colapso ambiental, climático, no. Uh -huh. Esto es mundial. Brasil es un país continental, esto se manifiesta casi que semanalmente. Entonces yo trato de recordar a los hermanos uruguayos de lo que se pasa aquí. Mm. En la semana pasada tuvimos dos problemas fuertes. Uno es inundaciones en Rio Grande do Sul, muy fuertes. No no fueron tan fuertes como la la la gran crisis del año pasado. pero de cualquier manera son los mismos problemas que vuelven, porque mm. no son resueltos. Bueno, pero lo más grave no fue en el río Grande del Sur, fue en el norte, donde más de 500 mil personas fueron desalojadas por las aguas. Mm. Y en el caso son las aguas del río Amazonas, no el río Negro, el Solimões, y el Amazonas, que son los tres mayores ríos de Brasil. Y lo, lo interesante es que, yo no sé si lo, llegamos a discutir esto aquí en el, en el programa, pero hace unos meses atrás, el río Negro estaba seco, seco como nunca estuvo, ¿no? y ahora está batiendo récord de agua. O sea, es una un desequilibrio total del sistema climático, que en la Amazonía, como ella es muy grande, todo es superlativo, todo se manifiesta de manera muy fuerte. Entonces, la sequía es una sequía bestial y las inundaciones son inundaciones amazónicas, ¿no? Mm. Y esto yo creo que es una cosa importante porque eh, eh, en algún tiempo eh, tendremos que... o sea, la sociedad tendrá que enfrentar el colapso climático, que no es brasileño, ¿no? Es mundial, es global, así como, digamos, el capital es global uh -huh. y la revolución de los trabajadores tiene que ser global. ¿Y qué está pasando con ese millón de personas desalojadas, desplazadas, Plinio? Eh, ¿Se les está eh, destinando en distintos lugares? Porque es muchísima gente para, para realojar, ¿no? imagínate, son 40 municipios en estado de emergencia hmm. ¿Eh? Ama la Amazonía tiene 60 municipios es, un, es una región inmensa, pero apenas 60 municipios porque hmm. la densidad es baja, claro. no está pasando nada prácticamente nada, porque cuando las inundaciones son en Rio eh, Grande do Sul que es un estado rico, blanco hmm. Eh, urbanizado entonces hay mucha visibilidad y hay una, una movilización pública claro. y privada para asistir a la, a la gente pero los desplazados en la Amazonía son los pobres, son los miserables son, es la gente que vive o en callampas de grandes ciudades o al lado de los ríos. Entonces, hay imágenes de esto. ¿Qué es lo que hace la gente? Hace una especie de un... Improvisa en sus casas. Un, una especie de segundo piso de, mm. de madera mm. y se quedan arriba de la madera. Y si sube más el río, hacen más, ponen más tablas arriba y improvisan. Es una, una situación de, de resistencia, de sobrevivencia completamente heroica. Pero la realidad que tu pregunta es muy importante, la gente queda largada a ellas mismas. O sea, no hay no, el Estado está ausente. Sí. Y está ausente en realidad de, de prácticamente toda la Amazonía. ¿no? Sí. Nosotros cuando vemos las violencias que ocurren en la frontera brasileña es un reflejo de la falta de Estado, ausencia del Estado. Sí. Entonces, en realidad, gente pobre Estado débil, cuando viene la catástrofe, la gente tiene que sobrevivir con la solidaridad de los vecinos, que es lo que pasa. Mm. Es tremendo, eh, vamos a estar más atentos a, a seguir esa situación en estos días también, Plinio. Bueno, estamos llegando al mediodía, como siempre, agradeciéndote, les decimos, a veces no lo decimos al aire, pero una, lo decimos los sábados, que siempre una reseña de la columna de Plinio lo encuentran en el semanario La Juventud, en el suplemento Liberación y e invitar también a que accedan a contrapoder.net también donde Plinio participa y hay análisis desde una visión de izquierda de la realidad brasileña e internacional. Muchas gracias Plinio como siempre. Gracias, Hernán. Siempre un gusto hablar contigo, con Emiliano, con los oyentes de Radio Centenario. Abrazo grande. Hasta la próxima. Hasta la... Cante